para entender la verdadera regla de la castidad, humildad y pobreza que hace tiempo que muchos franciscanos han echado por la borda para abrazar los principios de la conservaduría bollillista, que en este tiempo de cambios sociales a la derecha le hace falta ya una ayudadita divina, pues la ola verde pro-aborto amenaza hasta el patriarcado clerical que entre marchas y protestas van tomando fuerza las mujeres en muchos estados a pesar del mismo presidente del Ganso Cansado que no deja de tachar al movimiento conservador. Movimiento que lo reta abiertamente a actuar con verdaderos programas en favor de una vida digna para todas las mujeres. Y en el reino antiguo del ánima de Ábalos, la ruta que se supone tiene la función de periférico por la calle Pedro Moreno, esquina con la del doctor Celso Vizcaíno y Callejón de las Mulas, es un verdadero reto para tractocamiones con cajas largas. Pero los agentes viales andan mejor atendiendo otros asuntos que no son de la incumbencia del vecindario de la zona en conflicto. En esas reflexiones está el monaguillo de la lucha social cuando llega Céfiro Indulgencio, que con su hábito patito de penitente provida, emulando a San Martín de Porres, le cae a la conejo guarida con un bolillo para el conejo, ah, al fin y al cabo era un redor, y así Céfiro no perdía su indulgencia al practicar la misericordia. Pero él lleva su tirada clara, y le deja ir a la pregunta que lo ha encaminado a la Conejoloma. Hermano Conejo, dijo con la molestia de pedirte un favor. ¿Me puedes ayudar en investigar si ya se están dando los signos de la Tercera Guerra Mundial? Al escuchar la pregunta conejo man Se quedó pasmado, casi como cuando escuchó a Aznar el ultraderechista de ese de España decir que el movimiento indígena es el nuevo comunismo pero había que salirle al toro sea el que es o el que será, y en menos que el gato de Tiacleta coja, atrapa un ratón el Juan Dieguito de la Paz y bien se avienta en un trance intergaláctico Para realizarlo usa una cobija de lana negra con grecas rojas y acompañado con textos esotéricos y de poder de siete religiones conservadoras y cuatro velas de cebo para iluminar el regreso. Y despuesito de que el gobernador de Nuevo León toma posesión, llega con su informe que sin quitarse el tisne pegajoso de las velas de cebo bajo el huizache filosofal, la entrega previa lectura. Mira, Céfiro Indulgencio, cuando preguntas, ya se acerca la Tercera Guerra Mundial. Al hacer un viaje por el tiempo hacia atrás, hasta el pueblo de Asís, y conocer al hermano Lobo. estos son mis conclusiones. Uno, la Tercera Tercera Guerra Mundial al parecer es algo que ya está en marcha y se manifiesta en nuestros días y municipios. Por lo que te tengo un ejemplo, de acuerdo a lo que pude investigar, algunos presidentes municipales con todos sus regidores fueron abducidos por naves capitalistas extraterrestres y programaron a los munícipes a que privatizaran los servicios básicos que son la esencia de los ayuntamientos y que se los dieran a empresas privadas en contra de sus gobernados, los que ahora padecen en algunos servicios como aseo, alcantarillado, o alumbrado público. Dos, por lo encontrado en mi viaje en la cobija del tiempo, el hermano Lobo me dice que las profecías no se equivocan, pues en cualquier momento puede entrar en erupción el movimiento feminista, pues la falta de respeto a las mujeres en sus derechos es tan obvio como es el aumento del nivel del agua en la laguna de Zapotlán, que sube a pesar de las visitas de tantas personalidades que prometen justicia para todas y el poder judicial cuando puede, se si hace hasta, hasta en dejo y tres. ...pude investigar que ya en la región sur... ...está en marcha la operación salvamento mundial... ...OSAMU... ...por sus siglas en no inglés... ...con naves intergalácticas de primera clase... ...y para la perrada con terceros ovnis... ...para los que sólo cuentan con su salario mínimo... ...que se dan informes vía telefónica... Eh, con un teléfono con la 3314 solo que a partir de las 12:30 horario marciano de verano donde se les orienta cómo adquirir cinco cartillas didácticas para aprender a ser abducidos y viajar cómodamente a otros planetas habitables al escuchar el informe indulgencio Supo que era más seguro rezar unas novenas sanjuditas y los 40 rosarios a la Virgen de Guadalupe. Eso sí servía más que las tarugadas que le tiene que soportar al conejo alucinado de la Loma. Salud paz y bien para todos los que sienten casi la ceráfica presencia del hermano Francisco, pero no mueve ni un dedo para plantar un árbol. ¡Feliz segundo aniversario al páramo y a todos sus beneficiarios, pues la justicia solo es para los justos! un gozo el pasearme por les calles del lugar encontrarme en las morenas de alborosor el cant de despedida a mi antiguo yo a todo lo que fui un día gracias a mis partes ya muertas gracias a mis partes olvidadas que dejé en lugares que ya no recuerdo gracias a mis partes que alguna vez se quebraron en miles de pequeños trozos y que jamás encontré de mí gracias a mis partes vacías que alguna vez intenté llenar con distracciones apegos y obsesiones gracias a mis partes frustradas y enojadas por esos sueños que nunca cumplí gracias a mis partes que ya no van conmigo y ya ni siquiera me hacen sentido Gracias a mis partes que no quise y que no pude abrazar. Gracias a mis partes que no se atrevieron a marcar límites por miedo a no ser aceptada. Gracias a mis partes que alguna vez se maltrataron y se dejaron maltratar por otros. Gracias a mis partes que no creyeron en sí mismas. Gracias. Hoy hago un réquimo para su despedida, agradeciendo su tránsito en mi vida, pues es a esas todas versiones de mí que agradezco tanto. Hoy despido y libero en absoluta rendición a todo lo que yo cum ya cumplió su tiempo. Es gracias a todas mis pequeñas muertes que hoy hay un nuevo espacio para la oportunidad la vida la creación gracias vida y muerte por danzar armoniosamente en mí hoy celebro la vida y canto fuerte ante este nuevo nacimiento en mis partes ya muertas las abrazo Las amo, las honro, agradezco y despido, pues fueron la mej lo mejor que pude hacer por mí en aquel momento y lugar. Por lo tanto, no las critico, sino que les rindo todos mis honores. Es por ello que hoy más que nunca siento que puedo volver a nacer y como la primera vez, nazco desnudo y sin corazas nuevamente como un ser loto las corazas no son necesarias por lo que doy una nueva bienvenida a la autenticidad en toda su luz y desde esa ingenuidad me permito nuevamente abrazar la vida hoy más fuerte que antes para dar mi primer aliento en este nacimiento querida llamada versión antigua ya cumpliste tu rol gracias y hasta siempre buenas tardes buenas noches saludando a la bandera y a la comunidad que escucha Radio Cartón 360 donde el espacio es para todos y todos para uno donde todo viajando, se vale si tienes un poema, una canción, o te gusta echar o algo que decir, este es tu espacio, aquí estamos, repórtate, y aquí estamos otro viernes más, agradeciendo al amigo Sergio Fon, y a todo el equipo de Radio Cartón, y a la bandera que nos está escuchando. agradeciendo a los colaboradores Luis Carlos Pacheco Adriana Contreras Baqueta Oliver a María Guadalupe Ibarra Efraín González Páino y con ustedes mis queridos Matías esperando que todo esto sea de su gusto y de su agrado Aquí en frontera la bandera gusta más 39, de la cumbia 39, que de otros géneros en piedras Negras tocaron Real de 14 Bexy Pecámines Mary Grass un grupo que acompañaba a Prince en sus giras por mencionar algunos de tantos pero la asistencia del pueblo o de la banda fue apática si fue con el ando, rock o el blues se podía contar la asistencia y no llegaban a 50 personas. Pero cuando se presentó Celso Piña en la macroplaza llegaron camiones con chingos de banda de diferentes localidades o municipios de la frontera. Ya que en frontera se ama en sus diferentes manifestaciones. Tenemos banda que gusta de bailar y se les conoce como los sonideros, los alteritos, los cumbiamberos, los colombianos y los pachucos. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de que para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para La playa sí, no tiene por. cumbia predomina en Monterrey. Esta es la de mi tierra Ay. Para mí la cumbia es el amor a mí mismo porque la tengo en el alma. Hay colombianos que han venido aquí y se quedan sorprendidos con lo que pasa aquí en Monterrey. Inicias con una cumbia y todo el mundo se levanta a bailar. Colombia es como mi segunda patria. Me voy en mi carro, me subo, de repente pongo un cumbión, ¡pum! No hombre, de rato se me olvidó todas las broncas, ya voy. Naces aquí en Monterrey, casi la mayoría pura cumbia, creces cumbia y donde sea que vayas se va a escuchar la cumbia. La gente usa su sombrero, su vestimenta también de Colombia. Colombia, ser Colombia. ¿Qué onda mi hermano colombiano? ¿Qué onda colombiano? Los Colombia que nos bautizamos así, o sea, nosotros mismos nos pusimos así, nos, nos, nos pusimos ese sobrenombre porque realmente por el gusto. Muchos muchos chicos se juntan en las colonias y se ponen su música y se ponen a escuchar cumbias, a bailar. Nosotros aquí, La Rueda Loca, se enfoca más en que a ver quién baila mejor que el otro, quién saca pasos más mejor que el otro, es como un duelo de freestyle, pero en, en Colombia. Está el músico como tal, el sonidero, el grafitero, el que baila, y todos pues somos parte de una cultura aquí en, en el norte de México. Disculpen la molestia, que les vaya bien, gracias. La música colombiana llega a finales de los años sesentas con toda esa migración de personas que venían del sur de la República Mexicana. Pasaba a ser la elección de los... De los de los despojados, de los recién llegados, de los que de los que no eran de aquí pero que se hicieron de aquí. Traían consigo la música que ellos escuchaban en su gran mayoría en lo que eran los discos de acetato, los discos de vinil. Es en la historia romántica que, que esos discos llegan a la clon independiente. Para toda la gente Cundiambera de Monterrey. Aquí en la ciudad, ahí tenemos el barrio más reconocido, la Independencia. Pues es la mera mata, aquí empezó todo. De aquí llegó la cumbia y de aquí se empezó a repartir a diferentes municipios. Esa gente que era, este, pues, eh, obreros, llevaban la música y otra gente, oye, ¿qué, qué, ¿qué onda con esa música? No, pues esta música es de Colombia. De ahí nace la historia de los sonideros de Monterrey. Los sonideros empezaron a ponernos la cumbia. Una persona que llega, te pone un eh, aparato, te pone un bafle allá, otro bafle acá y te pone una rola. Ese es un sonidero. Y sacaron una trompeta así en las, en las casas ahí en los cerros y pues a sonar todo lo que es. Entonces sonaba en todo el barrio. Estamos en mi colonia, mi barrio. Es una Colombia chiquita aquí. Tengo 56, 57 años de sonidero. Imagínense, pues ya, tanto disco que hemos recopilado y ahí escogemos los ritmos que más o menos les guste en un baile para que pongan ritmo los buenos bailarines, para que no sean medio agüiten. Bueno, vamos a poner un disco. Sonido Dueñes es el que creo las rebajadas la cumbia rebajada es la que va como que despacito, así, lento ahí está rebajado aquí nació la cumbia rebajada en el rap en el original, del sonido ese nos pasó un accidente en un baile 6, o 7 sea, horas tocando sin parar, se calentó el motorcito y empezó a, a a desgastarse poquito y ahí salió lo rebajado, los mismos colombianos han estado aquí lo escuchan y dice a ese man le faltan pilas, hombre Y me da risa a mí, le digo, no, mire, escúchela, gósela. Le agarra más sabor, le oye el ritmo, vea, más un poco más lento, más bonito. ¿no? Al principio, como te digo, se escuchaba a través de los viniles, de los unideros, pero el maestro Celso Piña fue el que empezó a, a hacerlo ya a, a, a con un conjunto. Era un fenómeno, mi hermano era un fenómeno. Y en 1979-80 en Londres estaba Joe Stromer con los Clash haciendo London Calling, en Nueva York estaba Sugarhill Gang haciendo Rapper's Delight y Blondie haciendo Rapture. En Monterrey estaba Celso Piña en ese mismo momento haciendo La Manda, su primer álbum. Fue el iniciador. Representó todo. Un bien mi tierra. que baila la verde palmera y vuela el aroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila la bella arenosa. Del mar, un bia sabrosa, un bia que baila mi bella arenosa, un bia del mar, un bia sabrosa, un bia que baila mi bella arenosa. Paso yendo aniva Sabrosa, un dia que baila la bella arenosa, un dia del mar, un dia sabrosa, un dia que baila mi bella arenosa. Antes, las colombias se identificaban mucho por la vestimenta y lo que es el tipo de pelo. El estilo de los cholos, que fue cuando empezaron a vestirse con las camisas y las tallas más grandes, las gorras. Top, este pantalón tumbado, los converse, el chongo acá arriba, y el pañuelo. Unos traían algunas, se llamaban patillas, traían el pelo pintado, los copetes, colitas. Había un estigma muy, muy fuerte mal sobre lo que nos gustaba la cumbia aquí. Nos tachaban como drogadictos, como como vagos. A veces te agarraba a la policía y te cortaban el pelo nomás porque sí, porque era mala imagen. Me decía que quema acos, que macuarros esa música, pero pues a mí me vale lo que diga la gente. Pues veías y sí, sí daban miedo, nos costó como sociedad mucho entender que era una expresión de jóvenes que se sentían hechos a un lado. Y ya con el tiempo, pues uno fue empezándose mejor a cortar el pelo, a vestirse un poco normal. En su momento era una moda, pero esa moda como quiera la llevamos por dentro. Yo creo que la cumbia va a seguir siempre, va, va a estar aquí presente. Aquí en Monterrey es cuna de cumbiamberos. Nosotros nos vamos a morir, pero la cumbia va a seguir Vienen otros, y vienen más, y vienen muchos Una vez le dije a mi mamá, que en vida le le conté Le dije, mamá, cuando un día yo llegue a fallecer Si Dios me recoge Yo quisiera que a mí se me enterraba Con esa música que yo escucho nací en este suelo Soy México, colombiano Soy México, colombiano aplaudanme wey porque se siente gacho la cumbia es un género adoptado por varios países por lo tanto son muchos sus ídolos el siguiente listado incluye a los Cuando artistas que viajando, representan la evolución del género en sus diferentes épocas viajando, Rubén Blades Luis Carlos Meyer carretera. Rigo tovar me Chico che y, y la crisis Margarita la diosa de la cumbia, Mickey Laure, Celso Piña y Carmen Rivero la linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar, mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar, y me crié sobre tus playas, nunca Nunca te puedo olvidar Más bello puerto Nunca te puedo olvidar Más La llegada de la cumbia a México es reciente En la década de los 40 predominaban los ritmos cubanos Dentro de la categoría de música tropical Con Robén Blades Es la adaptación y fusión de la cumbia colombiana géneros musicales cubanos como mambo, así como funklor mexicano, de la música norteña, banda, balada mexicana, entre otros ritmos mexicanos como el huapango, la cumbia, la cumbia mexicana, forma parte de su idiosincrasia musical, así como la interpretación y composición musical hecha por músicos mexicanos que eran difundidos gracias a la época de oro del cine mexicano. No fue sino hasta la llegada de Luis Carlos Meyer en la década de los 70 que la cumbia inició su camino a Raigo en México. de Radio Cartón 360 es un gusto para mí leernos nuevamente un excelente cuento que disfruté muchísimo del libro Tripas de Gato de Sergio Fon se titula El otro cavernario galino siempre fue un bato ganday acelerino pasado de veras tiro por viaje lo ponen sus madrizas por cierto en una de esas pacterías le vaciaron el ojo izquierdo y dicen algunos de sus cuates que con el derecho nomás mira berbunto. De modo que vivía en el país de las sombras y a eso también le sacaba provecho. El Gal se convirtió en un personaje de guanajuatense. Su presencia iluminaba las calles de la ciudad por las que su facha cavernaria se paseaba. Siempre donde te lo topabas Había algodón para la cortada, algún churro, caguama o pístoles. Su condición de vago profesional la tomaba muy de neta, era consecuente. Y a huevo le caía en la punta a dos, tres. Y es que poca raza lo toleraba, casi siempre le daban para atrás. El vato era perrado, era difícil desafanarlo, había que convenirse sacarlo en pujones, rolarle unas chelas o ponerse unos putazos. Una tarde de diciembre, ya entrando el frijolito, celebramos el tercer aniversario de la fama de retro-anti-contra cultural de Y después del gran show, la música, el tequila de arandas y la botana. ¡Sí, Ya como en los últimos meses, a las 10 de la noche, la red El borde también terminó con Saldo Blanco. Pero quedaban algunos pones morir. Era lindo. Me propuso quispearnos esas colitas en los jardines de San Felipe, frente a la casa de los hombres. Pronto nos cuenta de las mismas y hasta el chabuco con sacamos. La tela no podía quedar a medias, la ciudad flotaba como un barco y su corazón de putana palpitaba y pertenece. Ahora sí, con el alma media calle, el gal me invitó a seguir ingiriendo a costillas de un grupo de poetas que se reunían en la Casa de las Palabras para festejar eso que las palabras ya tenía casa y mi renta pagada. Nos tendimos en hot como pájaros tambaleantes, mientras la ciudad terminaba de ponerse su vestido de lentejuelas y de untarse su aceite de jardines. Las calles borrachas y los edificios suecos brotaban de la revolución callante del par de Cuando llegamos al evento, las lecturas de poesía de los invitados habían pasado a la historia. Ahora, los amantes de esta ñora brindaban con un de sangre azul y comían exquisitos alas. En aparición llegó un mesero cargando una charola de textos hasta los ojos. El gal, aunque se batón, apañó un par de tequilas, yo y buenas ramas. De inmediato fuimos interceptados por uno de los antipriones que ya conocía a Galindo, y le dijo, o nos dijo con el debido respeto que merecen un comentario que nos comportáramos a la altura y se verían obligados a echarnos del cumple del cavernario no teníamos ni 20 minutos cuando el cavernario se sacó el miembro activo y empezó a tirar el agua diestra y siniestra gritando que los iba a ahogar a todos con sus orillas los meseros y otro chingo de raza lo empezaron a empujar a la salida Y solo por solidaridad salinista quise interpelar por mi compa, pero también fui arrojado a la vida pública. La puerta de cristal la cerraron en chinga. El gal intentaba ponerse de pie con ayuda de su bastón, gritando que le abrieran y lo dejaran entrar, lo cual se veía negro, imposible. De modo que ya encabronado, me pidió que le diera una piedra y se la puse en la mano. El galindo la sopesó y la arrojó contra la puerta, pero no le atinó. Me pide otra, pero esta vez me dice que le ayude a afinar su puntería ciega. Entonces le con la ropa en la mano y como si fuera una catapulta, tomó su brazo, nido distancia y sale el proyectil disparado. Y ¡zas! ¡Crash! La piedra rompe un cristal. De adentro de la cueva de los bardos nadie sale. ¿A qué? Ni siquiera se asoman, pero de la densa bruma emerge una patrulla. Aparecen los tiranos y nos ponen contra la padeja. El cavernario alega que está ciego, los cuercos azules lo apartan y le dicen que se retire, que se vaya a secar. A mí me esposan y me carruchan a la patrulla por vandalismo y daños a la propiedad privada. Fueran de pachanga Pero le dijo el chango Hazte un chongo no la changa Y la changa hizo el chongo Y se fueron a pachanga Pero en medio de la pachanga Le tumbó el chongo a la changa Y la un chango Y chango, Un changa se levantó pero el changa se agachó Y su changa esta changada le cantó Changa, changa, tu madre y tú se parecen Changa, changa, tu madre y tú se parecen tan La racita de canela La racita de canela Y que se enoja la pinche canela Y le aventó un changazo al chango, el chango se agachó y le pegó los changos. No, cabrón, que se mete, que se mete a las polichangos, polichangos. Y sobraban changazos por aquí. entonces... Consideraciones ociosas acerca del pelo Por Juan Manuel Aranda El pelo es pura vanidad Cuando voy al peluquero me humilla cobrándome la mitad porque soy calvo No me importa nada Yo sé que si el pelo fuera importante en el cuerpo humano crecería para mí nunca por fuera de la cabeza. Además, en todos estos años de vida, he comprobado que se me han caído muchos cabellos, pero ninguna idea. Los ancianos lucen hermosas cabelleras color plata, signo inequívoco de experiencia y largos años de una vida plena. En cambio, las mujeres gastan pequeñas o grandes fortunas, aliñando, cortando y pintando sus hermosas cabelleras. Pero la mayoría de ellas demuestran su poco cerebro a la hora de escoger pareja. Por lo regular, escogen para vivir con él a un patán alcohólico o golpeador. El pelo, en todo caso, es un buen hogar para piojos o cualquier tipo de fauna nociva pero nunca para forjar pensamientos positivos o sueños maravillosos. Por lo regular, los pensamientos habitan del crano hacia adentro de la cabeza y jamás en los rizos vanidosos, pintados artificialmente de rimbombantes colores o adornos con broches, listones, bisuterías de fantasía, que poco o nada tienen que ver con la belleza verdadera del ser humano, sea este hombre o mujer. El pelo sirve para perder el tiempo calándolo haciendo trenzas o mirándose al espejo, admirando su forma, color o largo. El pelo en sí no sirve para nada. Es cosa de vanidosos y ociosas. En realidad, Yo no entiendo ni me cabe en el cerebro cómo mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. So los saludo a su amigo Atos, que les agradece nuevamente su atención a esta sección el Rancón del Valle. Todos conocemos el estilo romántico del poeta desconocido. Pero en esta ocasión, por un motivo que no conozco, me entrego este poema que se aparta un poco de su producción habitual. Espero les guste. La cumbia. Te miro mientras bailas moviendo tus caderas, con un ritmo cimbriante, un contoneo sensual y mientras que la cumbia desgrana sus cadencias mi sangre hierve indómita mientras te veo bailar tu cuerpo de afrodita se mueve cadencioso con ondulante ritmo como la ola del mar despertando en mi pecho una lujuria loca queriendo de tu cuerpo y tus besos disfrutar pero la cumbia sigue y debo conformarme Con verte por ahora solamente bailar. Sabiendo que más tarde a la luz de la luna. Una y dos mil veces voy a poder llenar. Bueno amigos, espero les haya gustado. Los saludo a su amigo Atos. Que les dice, hasta la próxima. Fuego entre olas. Poema de Queta Oliver, de España Cuando los ojos acarician en plenilunio el mar Se desatan en el ambiente lenguas de fuego Que empujan los cuerpos hacia la mansa orilla Para envidiar pieles que brillan Esa playa dorada de mi costa mediterránea que nos muestra ese espléndido paisaje fresco y hermoso de todo el majestuoso litoral, cumbre de belleza sin igual, tenaz jaroma marino que besa enfatizando el abrazo que rodea, cual cuerpo sucumbe al gemir que instilan las cuerdas de mi espantada, cuando esa tibia prisa, mi piel acaricia. Y mientras que las manos rodean la cintura, entre el abaniqueo, que suave rima, con el encaje que las olas tejen, para darnos suavemente. Es realmente bello, es realmente fantástico. Atisbar, como sucumben, nuestros cuerpos entre las caricias que desprenden nuestras manos y nuestros besos. Queda el ver español. Bueno, este poema se llama La Carta. Hoy en esta primavera y antes de que acabe marzo, te haré llegar una carta con un corazón de cuarzo estimado señor mío sabes que aún no he borrado los más hermosos recuerdos pues yo que recibo a cambio tenme consideración no te muestres tan ingrato peso por foto borrada y así tenemos un trato te reto que me respondas antes de que llegue mayo no querrás que nos juntemos Las dos de cumpleaños Nos veremos en abril Yo borro y me vas besando Y entre besos y suspiros Sabrás que te sigo a mano Pagar decenas de besos Ya tendrías contemplado Y a sentirme tan cerquita Querrás completo el pecado Piensa que será el final Yo el obsequio te adelanto Me refiero resignada Tú regresas a su lado. No quedará remanentes. Ya no estarás agobiado. por pesar, borro las fotos y me convierto en pasado. Una última petición. Dime llamar pecado. Con sangre firmo esta carta. Posada, no te olvidas